Ya, ya, la otra parte veo que ya se me arrancaron el resto de la gente ¿ah? eh, Y se fue a descansar, que como ellos, ¿ah? uno tiene que seguir aquí laburando Pero bueno, a ver, vamos a empezar a ver, como les comentaba yo, algunas clasificaciones de los conflictos ¿ah? Fundamentalmente porque yo creo que esto es necesario ver, por lo menos está en las, las clasificaciones más relevantes Para ir también acotando un poco el ámbito de aplicación de estos mecanismos alternativos. ¿Ya? Y, la, y lo primero que vamos a ver acá son los la clasificación de acuerdo a la pluralidad de sujetos y hablamos de conflictos que son de carácter intrapersonal y conflictos interpersonales. A ver, el primer conflicto, los intrapersonal, es también el denominado conflicto interno. ¿Ya? ¿Ya? Y el conflicto que tiene una persona que tiene que adoptar o elegir entre dos o más cursos de acción alternativo ya por ejemplo podría ser un conflicto interno ¿no? el que tengo yo cuando tengo que adoptarla eso sin negocio emittivo ya pero en general cuando hablamos de conflictos de jurídicos tenemos nos estamos refiriendo a conflictos de carácter interpersonal ya que son los que involucran a eh, dos o más partes o personas ¿Ya? particularmente cuando hablamos de un conflicto también va a ser de carácter interpersonal cuando involucre a lo menos a dos partes ¿Ya? y que les reitero solo el tipo de conflicto son el cual nosotros nos vamos a ceñir luego también el conflicto de carácter interpersonal se puede clasificar a la vez en conflictos intragrupales o inter eh, grupales a ver, como eh, eh, ustedes me quiero que lo tienen que haber estudiado procesal ¿ah? eh, El concepto de parte Parte es una o más personas que están unidas por un interés común, ¿cierto? ¿Ya? Y una parte puede estar integrada por una o muchas personas ¿Ya? Por lo tanto, un conflicto de, es inter, eh, de carácter interpersonal Una parte puede tener a la vez muchas personas ¿Ya? ¿Ya? a ver, vamos a ver ¿y por qué es importante esta clasificación? ¿ya? porque también cuando una parte está integrada por dos o más personas eventualmente también lo que se puede producir ¿ya? es también un conflicto al interior de una misma parte ¿ya? y para graficar esto les voy a mencionar el ejemplo de eh, el conflicto que se ha eh, eh en meter la hora. A ver, ¿cuáles son las dos partes en una, en una negociación colectiva? ¿Quiénes son las dos grandes partes? ¿Sindicato? sindicato y la empresa, ¿cierto? el sindicato puede estar integrado justamente por muchas, está por un número relevante de personas. No hay no puede haber un sindicato con dos pergados, cierto, tiene que, no me acuerdan si venudo cuántos el mínimo, ¿ah? <risa> No, sobre 20 no me acuerdo pero no se mentiría en este momento no, no, no es de hecho de, de hecho el tema eh, laboral no es el tema de mi especialidad o lo menos la parte la, la, la parte colectiva digamos eh, pero a ver, pensé justamente en la, la universidad si tiene que negociar colectivamente a la universidad en este caso con los sindica el sindicato de los trabajadores ¿eh? que están acá dentro de la universidad Ver, dentro de la universidad también nos podemos encontrar con una eh, variedad de tipos de trabajadores, ¿ya? Y que también tienen un interés común que es negociar mejores condiciones laborales, ¿ya? Pero, a ver, eh, eventualmente, por ejemplo, a, eh, eh, nosotros el el estamento de docente, ¿ya? Puede también tener, comparte un interés común con el estamento administrativo, ¿ya? ¿Ya? Pero también nosotros como docentes podemos tener, legítimamente, ¿ah? también ciertos intereses que pueden ser divergentes con el interés que tenga ¿ah? eh, el estamento administrativo. Por ejemplo, para el estamento docente será un tema que va a ser clave, sea en una negociación colectiva, sea eh, el tema cuál va a ser el compromiso docente, o sea, cuántos ramos puede tener que ser yo dentro de una jornada. ¿Ya? Para mí también como académico ¿no? en una negociación colectiva sería fundamental poder negociar también ciertos beneficios para eh, de reducción de carga de trabajo para poder dedicarme a la investigación. También para mí de hacer un tema también importante que me financien estancias afuera. ¿Ya? Sin embargo probablemente para la persona que está de, que es parte del staff administrativo eh, el hecho que eh, se dé un beneficio de... Eh, Financiamiento de una estancia investigación para él va a ser completamente a, irrelevante. ¿Ya? ¿Sabes qué cosas va a colocar hacer acento el personal administrativo? Va a colocar acento probablemente quizás en obtener más días administrativos, más días de permiso. ¿Ya? Ahora, con esto no quiero decir justamente que nuestras necesidades como académicos sean más relevantes que las del personal administrativo. O sea, de hecho, a ver... Eh, Eh, en una universidad es tan importante ¿ah? eh, eh, el académico como la persona que está trabaja en la parte de gestión y la persona por ejemplo que también nos hace el aseo, mantiene limpia la sala ¿ya? a ver, podríamos tener aquí los mejores académicos del mundo pero si no tenemos justamente personal que mantenga limpia la sala los baños, ¿ah? la universidad igual sea un asco ¿ya? y también la parte que trabaja en la parte administrativa es fundamental, o sea, todos formamos parte justamente de una estructura ¿ah? en la cual todos en labores dentro de esta cadena son relevantes. Pero legítimamente, perfectamente, nosotros podemos tener, cada estamento puede tener intereses divergentes. Y esos intereses divergentes pueden hacernos también que tengamos justamente cuando entramos en un grado de conflicto. Porque si yo, por ejemplo, soy dirigente sindical, quizás me voy a ver más motivado, ¿ah? y cuando, con mi labor de, de, de dirigente, de poder mente por aquí en la necesidad de un segmento que son el estamento de la calle ya pero no necesariamente eso lo repito, un beneficio de días de permiso para estar en estancias afuera sea algo que a la gente del estamento administrativo el personal de aseo le interesa ya ahí se puede producir dentro de una parte y compartir el interés común que en negociar ju personas laborales pueden también haber intereses También vamos a ver que un hecho de la, de la, de la causa ¿ah? en, eh, en, los, en aquellos conflictos en los cuales hay más de eh, una, una, una eh, más de una persona o sea, conflictos multipartes, son también conflictos que son mucho más complejos de por ahora. Porque ahí nos encontramos con la siguiente dificultad, ¿cuál va a ser el método que vamos a utilizar para poder llegar a por? A ver, si yo quiero celebrar un contrato eh, cultivo, ¿ya? ¿De qué, de cu cu ¿Cuándo vamos a, vamos a ser desformada y consentimiento para poder celebrar ese contrato? Cuando haya frustración en el caso de decir, tiene que haber, llegar a un consenso absoluto digamos, de los de cuál los términos de contrato. ¿sí? ¿Ya? o sea, el método cuando solo es una, una, una forma simple de adoptar decisión es justamente la, la, la, es utilizar, recomendar el método del consenso sin embargo cuando estamos en una, una decisión que es multiparte o sea, contra más partes haya lograr el consenso absoluto, digamos, que nos coloquemos de acuerdo en todos los términos eh, de una negociación más complejo contra más partes les haría que más complejo va a ser lograr, utilizar el consenso como método de, de, de poder lograr acuerdo ¿Ya? por esa razón ustedes ven por ejemplo que en la materia política actualmente en Chile ¿ah? eh, ningún gobierno puede ejecutar completamente su programa de gobierno ¿por qué? porque el sistema político está completamente traccionado y al estar traccionado ¿ah? se es, es, bloquean es, es por esta imposibilidad de acuerdo ¿Ya? imagínense, ¿cómo yo voy a colocarme de acuerdo con en, en, un, en un parlamento, en un congreso que hay 20 partidos políticos pues sí dentro mismo partido político, Claro, dentro un mismo partido político también pueden haber facciones. un ejemplo, típico era la, la de C, está están los políticos también eh están el movimiento nocturno del grupo musulmán democrba. Bueno, dentro de partido, dentro de muchos partidos también hay facciones, hay comunicanos y una que son más radicales que otros. ¿Ya? Entonces, también muchas veces contra más partes agreguemos un conflicto, más conflicto va a ser la, la forma que podemos adoptar un acuerdo, ¿ya? Y ahí eventualmente cuando son conflictos son multipartes, ya el método del consenso como una forma de alcanzar un acuerdo, no va a ser probablemente el método más apropiado de, de, de, de, de buscar un acuerdo, ¿ya? Y ahí va a tener que quizás recurrir a otras fórmulas, a otras vías, que puede ser, por ejemplo, a eh, adoptar los acuerdos por mayoría, ¿ya? ¿Ya? o también, por ejemplo, que se ha hecho en materia constitucional, ya no recurrir al método de la mayoría, sino recurrir justamente a, may a mayoría eh, calificada por ejemplo, el método que se adopta por dos tercios ¿Ah? o también que algunos se llamado el consenso suficiente ¿Ya? como no es factible llegar al consenso absoluto ¿ah? se busca justamente eh, que a lo menos eh, se logren acuerdos por un que es por ejemplo, el método que estamos utilizando el consenso suficiente a ¿ah? en la discusión del proyecto constitucional actualmente dirigente está en la actua, actual administración del tipo ¿ya? yo siempre justamente ver, me ha tocado un par de veces hacer eh, capacitaciones para dirigentes sindicales y cuando hablaba con ellos justamente yo no sé si alguno de ustedes ha, ha sido dirigente sindical acá de mis alumnos expertinos, ¿no? ¿ninguno? No, no, que sí. ¿Ah? ¿tenía un compañero que... Ya. Ya, lo, ya el ¿Lo ¿Sí? ¿El Fabricio, ¿Sí, el no ya ando roto sabemos? ¿Qué? ¿Y la no está? ¿No va a estar? No está. Y que rajar el fuerte, Rorro. Rodrigo. Ah, Rodrigo. Sí, sí. Si ¿sí? sí, no lo perdimos entonces. Sí. Ya. Bueno, si van ustedes van viviendo van a, van a el grupo o se achicando un poco más, ¿ah? Pero bueno, yo creo que ya nos estamos aquí en cuarto, ya los que ingresado cuarto año ya pasar la de eh, pasar la parte más compleja de la carrera. ¿Ya? ¿no? O sea, ya pasando y de del ramo de contrato. Ya y terminando los terminando eso ya pasamos ya el el, el mar de los tormentos. ¿Ya? ¿Ah? todavía aquí, todavía queda, les queda familia censuri, pero a ¿eh? lo que harán el día. Pero ya eh, francamente ya o se están derechamente... de ya el, más de la mitad de la carrera así que ya la posibilidad de que abandonen es más reducida ¿Ya? ¿Susuporía? ¿Susuporía? ¿Susuporía? ¿Susuporía? familia ya lo, ya lo tienen ya lo, no. tienen, lo tienen aprobado, bueno, más de alguno que todavía lo tengan pendiente ¿ah? eh, pero ya pasaron la part, la peor parte de la carrera o sea, ciertamente los que están acá sentados ya la, en su mayoría pasaron la peor parte así que ya lo que viene a, ¿ah? no es fácil pero tampoco no es a ¿ah? eh, Ya comparado con todo lo que les ha tocado vivir, es bastante más cauce. ¿No? no, pero se puede. Si yo les contaba, yo creo que les conté cuando recién partíamos a las clases, ¿se acuerdan hace un de años atrás? Que hoy tenía un par de viejitos que eran de Poder Judicial. ¿Ya? Que entraron en de derecho, por ejemplo, a la sociedad técnico ah, sí. de 5 años. El señor Casabón y el señor Bañado. Me acuerdo que eran de, de, de, de trabajo, eran los antiguos. ¿Ya? y nosotros terminamos por lo tanto, un par de, de caballeros ya bastante entrado en, en, en años mucho más mayores que ustedes lo pudieron hacer estando ambos trabajando ¿ah? no, no estando en la casa cuidando los niños ambos trabajando ¿ah? yo no veo, o sea, ustedes son hartos más jóvenes perfectamente también lo pueden lograr ahora de que es complejo estudiar y trabajar, si sí, yo le saco sombrero porque ¿ah? Yo no sé si uno también eh, yo me imagino que más de alguna vez tienen que estar a punto de dar la tirar la toalla ya, y dándole la carrera, pero ya sí. a esta altura ya ya no ya pasar el punto el tercero, de no retorno. ¿Ah? Bueno, el tercero siempre es el, es el año como crítico en la carrera. Yo creo no que la crisis será esto. Lo que yo quiero, pero ya ya pasaron eso, así que ya están sí. al, al otro lado. Bueno, yo les, les comentaba cuando yo trabajaba con el, con, me tocaba, las veces que me tocaba eh, capacitar a dirigentes sindicales yo siempre les pregunto lo mismo ver, ¿cuál es la parte más compleja de la negociación colectiva? ¿negociar con la empresa o después tener que negociar con el, con los miembros del sindicato? y la respuesta, fíjense que me dicen que la parte más compleja ¿ah? no es negociar con la empresa es después transmitir y lograr que el sindicato acepte el acuerdo ¿ya? ¿ya? Yo no sé, usted ha sí, sido, me acuerdo que tú eres delegado. Sí. Ya. Dele trajo delegado, fue el trabajo el dirigente sindical. Después ya usted llega, llegó algún acuerdo con el profesor A ¿ah? y después el resto, uy, pero cómo llega ese acuerdo a ah? Sí. Pasada. Ya. Pasar, ¿no es cierto? En ya. En empresa donde había un sindicato de allá en la, o sea, el sindicato de la senador ¿no? era supercomplejo. Y pasado lo que usted dice, el sindicato de acá y vos era, era más peor ya, pero era, era, la problemática de los tus clientes porque eran personas como bastante transigentes para... Claro, en algunos casos también, por eso no es muy buen dirigente sindical, se es muy intransigente, ¿ya? Eh, un buen dirigente también tiene que tener esta, la muñeca capacidad de poder muñequear ¿ya? y saber manejarse bien. O sea, de hecho un, un, un dirigente sindical bien preparado en, en todo lo que es el área de negociación, el eh, lejos de ser hacer estorbo a la empresa es un super buen área o sea, yo siempre estoy convencido que eh, eh, un o sea, para tener una, una, una buena conexión colectiva tiene la gente que tiene que estar preparada para poder usar ya eso también lo que ocurre también a ah, pasar lo que tú indica gente es mástransigente o gente también cuando no están preparado les pasa la ranadora ah, eh, por encima la, la, la parte empresarial y Finalmente, eso me tocó verlo. Me acuerdo que... Ah, en, o sea, yo atrás me tocó ver una negociación colectiva, en la cual un sindicato nuevo, ya, que el sindicato estaba integrado por personas que no tenía mucha preparación a... no era gente muy preparada. Y, por supuesto, les pasaron la planadora, pero sí O sea, ni siquiera se llevaron, creo que ni siquiera los reajustes. Imagínense que te tema, a ah, lo no lograron tener ni siquiera los reajustes. O sea, eso ya implica. Y después, naturalmente, a la vuelta, que todos los trabajadores así con la arena. Y a la vuelta siguiente también vino la... la, la o sea, como todas las cosas, vino a la cobra de la cuenta. ¿Ya? O sea, fue una ganancia en espuria de la empresa que hizo. Ah, les pasó la planadora eh, en una negociación, para la siguiente los tipos ya eran muy bien preparados. Y ya no les pudieron pasar máquina otra vez. ¿Ya? ¿Estamos claros con esta clasificación, no? ¿Ya? ¿Ya? entonces cuando hablamos de que es un conflicto que es de carácter intergrupal cuando se da al interior de una parte ¿ya? es intergrupal cuando se da entre dos partes ¿ya? y lo rápido a mi gusto el conflicto más complejo es intergrupal porque hay muchas veces también tenemos que lidiar justamente con muchas personas y colocar de acuerdo contra más personas tengamos que agregar a una negociación más compleja esta se torna. ¿Ya? porque eventualmente solo una minoría puede bloquear la, la, la posibilidad de un acuerdo ya a ver eh, de acuerdo a la percepción también podemos eh, distinguir entre conflictos que son manifiestos y conflictos que son latentes ¿Ya? el conflicto manifiesto es aquel conflicto que existe ¿ya? y que ha señales externas sobre su existencia ya el conflicto latente en aquel conflicto que sabemos que el conflicto existe pero que no se ha manifestado ya si yo por ejemplo a ver, eh, y esto es muy frecuente ¿verdad? muchas veces también la gente a eh, una de las actitudes que adopta frente a conflictos en la habitación ya particularmente mucha gente también que trata justamente y eso es una característica del homo silences Eh, tratar de evitar el conflicto, ¿ya? Se han dado cuenta que acá nosotros, en general, el chileno, ah, no, eh, veremos, nos da un poco de pudor eh, esto de abordar el conflicto de forma directa, ¿ya? Y, y eso quizás en las generaciones más jóvenes ellos cambiando un poco, pero en general la gente de baja edad, si ustedes ven particularmente los de sus padres, se han cuenta que la, la gente general no tiende a abordar los conflictos en forma directa, ¿Ya? y muchas veces uno sabe que el conflicto existe pero el conflicto nos da señales externas de, de, de manifestación ¿Ya? o sea, si yo sé que tengo un problema con una persona pero nunca se lo he dicho ¿Ya? ese es un conflicto que sabe que existe pero que no se ha manifestado e externamente ahora, ¿cuáles son las dos categorías de conflicto más peligroso? el latente o el manifiesto ¿Vale? el latente naturalmente ¿no? cierto porque está es el conflicto que si no se nos aborda a lo que se va a tender a producir es el efecto del escalamiento del conflicto. ¿ya? Y ahí lo que ocurre, como mencionaba el caso de los mapuntes, el caso de estallido social, ¿ya? cuando los conflicto estallan, tienden a estallar justamente de forma muy violenta y heresia. ¿ya? Y es por eso que los conflictos uno tiene que tratar de abordarlos. Piensen ustedes en un conflicto, en un conflicto siempre como un nuevo país? si uno tiene un conflicto con la, una, con la pareja con la persona que uno está viviendo uno directamente pues ya se termina ¿Ah? no, o sea, ¿Sí? a ver si uno dice, ah, yo lo no quiero cambiar no no no y el cual uno lo deja y lo va dejando, lo que a ocurrir que la cuestión va finalmente va a regular la cuestión hasta que todo va a terminar y va probablemente a la peor forma por eso los conflictos hay que abordarlo esta es la, la política de meter la cabeza a bajo la tierra a los tiros de estruz, no es buena buena ya eh, y eso aplica también para los conflictos que tienen relevancia jurídica ¿Ya? O sea, si ha sido un conflicto de relevancia jurídica finalmente a mí me está llando ah, quizás va a, tener, va a ser mucho más caro poder resolverlo que se lo, lo, lo, lo enfrentamos no, <coughs> no realmente distinguimos justamente, dependiendo justamente de la estructura de poder de las partes Podemos, podemos distinguir entre conflictos de carácter eh, jerárquico y conflictos entre iguales a ver, esta clasificación tiene relevancia por lo siguiente para poder establecer eh, cuándo es factible aplicar un método autocompositivo a una controvencia y cuándo no. ver Y, a ver, cuando hablamos de un método autocompositivo estamos hablando justamente que la solución al conflicto ¿cómo se logra? Y por una cuarenta por una cuarenta parte, ¿cierto? ya quiero que vamos a, más adelante vamos a ver un presupuesto básico para que se pueda negociar es justamente que las partes también están interactuando ¿verdad? se encuentran en un pie igual de igualdad relativa porque a ver, la, la, la, la, el método de la negociación definir, es un método de solución de controversia ¿verdad? en el cual poco más personas interactúan se comunican ¿con, fin? con el fin de poder buscar una solución que compatibilice de la mejor manera sus intereses ¿Ya? y eso supone que las partes para que esta interacción se pueda dar supone que las partes tienen que encontrarse con en pie de igualdad por eso partimos la... a ver, cuando hablamos de la autonomía de la voluntad se parte de la base, en principio con lo otro y la base con la autonomía de es que las partes están... parte de lo supone que están con igualdad ¿Qué ocurre justamente cuando estamos frente a un conflicto que jerárquico? ¿ya? aquí nos encontramos justamente que esta igualdad no se da y estamos frente a una situación en la cual una parte tiene tal poder que le puede poner a la otra a una determinada solución a ver ¿quién me puede dar un ejemplo de un conflicto jerárquico? ¿entre quiénes se podría dar? entre el empleado en dependiendo de la, de la materia se podría dar entre el empleado y trabajador ya eh Ahora, cuando dicha laboralmente creo que busca es transparente que ni, pero permitir que el empleador no, no termine imponiendo, a él se si metiere que no tiene derecho laboral, tanta hora transferir o torno. 15 horas probablemente le pagarían dos chauchas a, eh, porque naturalmente que la parte a eh, la, la, la parte, digamos, empleadora, que es la que tiene más poder, podría directamente poner su voluntad particularmente en un periodo de escasez de mano de o si tú no querés trabajar, mira, y vete a ellos fuera que van a hacer la pega por la mitad lo que tú me cobres ¿Qué otro ejemplo más le podrían dar tu conflicto jerárquico? Nuestro padre y lo los hijos Con padres, conflicto entre padres, particularmente diría con son hijos más pequeños Porque, a ver, eh, a ver de la tela eh, de sus compañeras acá si el papá le dice, usted tiene que hacer porque yo se lo digo. Porque yo soy el papá. ¿Usted le hace caso si hacía caso al papá no? No. no. Mira ahí. ¿ah? O sea, en, época, en todo caso yo no le hacía caso. Me iba a dolar la por metazo. ¿no? ¿Ah? Eh, pero, ver, el niño no, está bien. Si el mundo ha cambiado y va bien. Eh, pero un niño de 5 años, yo si yo le digo, mira, está persona se así. Normalmente va a ser un conflicto jerárquico. ¿Por qué? ¿Porque el niño tiene la posibilidad de negociar las condiciones conmigo? Probablemente no. Ahora, no todos los, hay unos papás que los manejan, ¿sí? los chicos, los cabros, los chicos, el joystick, el papá y la ama ¿a? lo manejan ¿a? y hacen lo que quieren. Pero normalmente podría ser un buen ejemplo de conflicto jerárquico. ¿Entre, entre un cliente y un proveedor, por ejemplo, un cliente grande o ¿no? una celulosa? si, diría que si es el único cliente por ahí se da lo que se denomina lo que nosotros se acuerda que habíamos libre competencia el abuso de la posición dominante porque, a ver, ¿qué posibilidad tengo yo de negociar la condiciones de contrato con el celular si es mi único cliente ni una celular, que me dice, ya, te pide por la ventana y te va a acompañar la factura le podrías colocar un cortocito para que sea la calle más suave, ¿verdad? Eh, pero en general ahí a ver, cuando se da un conflicto jerárquico eh, eh, a ver, es posible que yo celebre un acto jurídico ¿ya? pero ese acto jurídico va a ser futuro de una negociación, probablemente no ¿por qué? porque cuando hay una, una, una, una tal diferencia de poder eh, lo que termina ocurriendo es que una parte impone su término a la otra y la otra parte lo único que uno tiene que hacer es como un contrato de adhesión, aceptar o retrasar y eso vamos a ver, un contrato por ejemplo, de adhesión no es un contrato que haya sido fruto de una negociación ya simplemente porque me, lo, para lo único que mi voluntad actuó ahí fue para poder aceptar o retrasar los términos del acuerdo pero cuando ustedes van a un banco y pide un crédito yo no puedo pedirle al, al abogado al va a cambiar la mitad de cláusulas del contrato de, de, de, de mutuo con hipoteca pues no me gusta bueno si no te gusta la puerta es grande, te pueden mandar a cambiar y andar si otro banco te acepta las condiciones que tú quieres exponer. ¿Ya? O sea, a un banco yo no, voy a, no voy a negociar. ¿Ustedes creen que pueden ir a cambiar las, las cláusulas a un contrato con un banco? Imposible. Salvo que sean, no sé, los Arauco, eh, sean las empresas Lux, que ellos pueden correctamente negociar qué términos le colocan a, a, a, al contrato pero un, un, un, como un cristiano como cualquiera de nosotros, ¿ah? uno va y firma más si te gustó bien, y si no, te acudiste ¿ya? ¿qué ocurre justamente si yo permito que eh, en general aplicar unas fórmulas de solución autocompositiva en un conflicto que es de orden jerárquico? ¿qué puede terminar ocurriendo? No. ¿perdón? Ah, piensa que una parte de acuerdo la otra se ha conocido en situación de abuso y actualmente también se puede en las críticas que se han formulado en mecanismo alternativo es que en la, la figura los acuerdos se puede torcer la voluntad también del legislador en algunos casos o también que la parte más fuerte termine imponiendo sus términos la parte más débil entonces en general eh, eh, las fórmulas de carácter autocompositivas ah, se limita a su uso cuando estamos frente a conflictos que es de orden jerárquico porque se lo permitimos libremente lo que va a terminar, tenemos corremos un serio riesgo que se produzca situaciones de abuso y en este caso es mejor quizás recurrir a un método étaro-compositivo para resolver esa controversia ¿Ya? ahora, ojo, por ejemplo esto permite excluir la mediación en caso de BIF, violencia intrafamiliar está prohibida ¿Ya? ¿por qué? porque, a ver, imagínense una negociación entre una víctima ¿ah? de BIF y su agresor o agresora ahí la víctima normalmente ahí se da cuando estamos en el caso de BIF lo que claramente se da una relación de sometimiento de la víctima al ofensor ¿ya? y por lo tanto permitirle a esas dos partes que negocian sería un en o sea, sería eh, patentar el abuso de, el, el, del agresor hacia la víctima ¿verdad? Por esa razón vamos a ver que en general en esta clase de conflictos a lo menos se encuentra limitada la posibilidad de aplicar fórmulas de resolución de carácter autocompositiva. ¿Ya? Ahora, cuando un conflicto jerárquico, cuando es entre iguales, es un tema también que es tremendamente relativo. Por ejemplo, si yo les digo que todo conflicto entre padres e hijos va a ser siempre un conflicto jerárquico, sería errado. ¿Ya? va a depender hay que verlo dependiendo de cómo hacer los hechos del caso ya lo mismo también un conflicto entre el, eh, un profesor y un alumno ya si yo voy a negociar con cualquiera de ustedes un tema de eh, las los, las condiciones académicas del curso ahí es un tema justamente que yo yo estoy en una, en una posición tal que les puedo imponer derechamente mi punto de vista a ustedes ya pero en otro tipo de negociación por ejemplo tenemos que negociar. otra cosa probablemente ese conflicto no sería jerárquico ¿ya? por lo tanto va a depender de la materia va a depender de las y cómo estén también ubicadas las partes dentro de, de, de la situación para ver si es jerárquico o no <coughs> a ver, según la sustancia contenida aquí encontramos una clasificación que también entramos a, a, a, a la sustancia, el contenido mismo de conflicto ¿Ya? Ver, la gran mayoría de los conflictos de relevancia jurídica son conflictos de objetivos o intereses. ¿Ya? Cuando justamente eh, estamos hablando de un conflicto de e intereses, cuando las ambas partes que están en pugna eh, desean resultados que aparentemente son incompatibles el uno con el otro. ¿Ya? O pugna justamente por obtener recursos que son escasos. O sea, vale decir, la gran mayoría de los conflictos de relevancia jurídica tienen este carácter ¿ya? en el cual el objeto del conflicto es justamente una discordancia de intereses o eh, eh, en este caso la distribución de recursos que consideramos que son escasos ¿ya? por ejemplo ¿ne negociar un contrato es un clásico conflicto de intereses Hay que, en general también lo que tenemos que tratar de buscar en ese acuerdo contrato es cómo compatibilizamos de mejor manera los intereses de cada parte ¿ya? A ver, o sea, en, en este tipo de conflictos ¿cómo, ¿por dónde pasa la solución? es buscar aquella fórmula que me permita compatibilizar de la mejor manera posible los intereses de, de, de la entidad ¿ya? esa es la fórmula de cómo uno soluciona esta clase de conflictos ¿Ya? O sea, para decir, lo que vamos a tener que hacer este tipo de controversia es poder interactuar ¿ya? ¿Para qué? Para tratar de buscar de forma conjunta y de, y de otras partes puede buscar aquella fórmula que nos permita, eh, buscar aquella combinación que nos permita dejar de la mejor manera posible a todas las partes de la El segundo tipo de conflicto es el conflicto de espíritu su opinión o conflicto de carácter cognitivos aquí la diferencia no está exactamente en que yo me represento que ¿verdad? mi objetivo es incompatible con el de los otra sino que aquí la, la, la disputa versa sobre temas de hecho hechos o de carácter empírico <coughs> por ejemplo aquí la controversia, si yo, yo digo miren, a, eh, a ver, las reglas de la compraventa del código civil son o no aplicables a la compraventa de, de una nave, de un barco, de una, de una nave o aeronave. Ahí estamos, ahí la controversia ver verse sobre el tema de hecho. Lo que estamos discutiendo ahí no es si, si el interés compartido o no. Lo que estamos discutiendo acá es si efectivamente un hecho o una situación es correcta o no desde el punto de vista activo. Por ejemplo, tengo una discusión eh, contigo Respecto a cuál es el punto de ebullición del agua Aquí a nivel Yo digo que son 110 grados Celsius ya son, ya hay, parece, y no son. ¿Ustedes dónde estudió? Son, eh, ¿Cuál es el punto de, de ebullición del agua a nivel normal? 100 grados Celsius, ¿no es cierto? ¿Cómo, este, ¿Cómo funcionamos este tipo de configura? ¿Por dónde? lo vamos a recorrer justamente al, al, al método experimental lo que vamos a, para poder sanjar esta decisión, lo que vamos a tener que establecer exactamente, vamos a tomar un, un, un problema con agua, lo vamos a vender un bechero, se calienta el agua y vamos a ver a cuál, aquí temperatura se llega al punto de audición ¿verdad? por lo tanto a través del método experimental que pudo determinar o establecer exactamente a cuál de las dos partes tiene o no la razón ya por lo tanto, este de también es de conflictos eh, también se puede buscar a, eh, eh, una se puede son relativamente sencillos de poder subuncionar en la medida que esta realidad empírica sea factible de poder ser testeada a, o probada ¿Ya? y luego también tenemos el conflicto normativo o el conflicto de orden valórico acá el conflicto no versa sobre si un hecho es correcto o no del punto de vista empírico si no lo queda aquí conflicto sobre el conflicto de prensa sobre si el hecho es correcto o no desde el punto de vista moral, ¿ya? A ver, un conflicto de orden valórico, por ejemplo, si se a si es correcto o no que una persona puede por ejemplo, tener a, una relación con dos o más personas, ¿ya? Es lo que le llamarían a algunos ahora el poliamor, ¿ya? poliamor, bueno, yo creo el invento de algún balsa, patudo que quiere justificar tener ¿ah? dos o más polonas o pololo, ¿ah? ¿ah? y lo justifica a través del famoso poliamor eh, a ver, también podría por ejemplo, ¿quién me podría dar otro, otro ejemplo de un conflicto de orden valorial? la crianza de los niños ¿perdón? la crianza de los niños ya. ¿quién tiene que criar la, la, la educación? ¿no es que tenemos menos en, en, los, en los padres o también el Estado un ejemplo y eh, El tema del aborto, si es correcto no el aborto del punto de vista valor ¿ya? Ciertamente ahí en este tipo de conflicto es tremendamente complicado colocarse de acuerdo, ¿ya? Porque, a ver, eh, en un tema valórico, en la creencia valórica, sobre qué elemento descansa la, la un elemento de carácter ético. ¿sí? Yo digo, por ejemplo, en el cuerpo de Cristo, soy católico apostólico romano, y cuando cada que yo voy a misa y me dan el la hostia, ir va el cuerpo de Cristo. Eso es está basado en un acto de fe, en una creencia, ¿sí? en un dogma. ya ¿sí? Por lo tanto, a cambiar ese dogma, que yo le digo usted, mira, sabe que... Eh, Aquí las mujeres tienen que usar este heripelo a, ah, vamos a ver, si son musulmanes, aquí estarían todos condenados digamos a, eh, su compañera podría salvarse que anda con canastita, se coloca, se está rompiendo y estamos salvados. pero resto son todas las pecadoras que andan como estando a atacar el punto de vista de, probablemente musulmanes pero yo le digo a un musulmán ¿sabes qué es sabe el tema de, de mostrar el pelo no? ¿qué es el tema de mostrar el pelo? y yo le doy 20 argumentos para decir mira, ¿sabes qué es sabe una montera? ¿ustedes creen que yo voy a, lo voy a hacer que cambio de opinión? podemos estar hablando una tarda entera y en, probablemente le hagan por qué argumentos legítimos para decir, quizás, mira el tema que la gente te pude hacer la cabeza es un tema que es correcto ¿Por qué? Porque en el caso de un tema que son verdaderos, en el caso de dogmas, ¿verdad? Y cambiar esos dogmas, o, es, o es toda la fe de una persona, es tremendamente complicado. En el caso de un conflicto de juicio y opinión, ¿yo puedo, ¿cómo puedo ¿Compruebo con el método experimental? ¿Yo comprobo si estoy bien o estoy mal? Y por lo tanto ahí, ahí reproduciendo bajo dos de control y reflejadiría un de determinado fenómeno, yo, yo puedo establecer si ese correcto o no. En el caso de un conflicto biológico, eh, yo no puedo recubrir un método experimental para establecer quién tiene o no la sí, razón. Y, y luego el clásico, me acuerdo que también se plantea el clásico problema del aborto. Es la emoción más inútil que pueda haber. ¿ya? Porque eh, yo no voy a a persona que es pro-choice, pro-elección. No puedo estar conversando de la parte completa con esa persona y no lo voy a hacer cambiar ¿verdad? el hecho de que me diga, mira, sabes que las mujeres tenemos el derecho de esponeta de los por lo tanto yo tengo creo el aborto libre ya y ustedes van a conversar con alguien de los UTE para les van a decir, oye, esa postura es un pecado es un pecado más grave por lo tanto eso hay que prohibirlo en absoluto ya y este tipo de conflicto cuando tratamos conflictos valóricos son conflictos que son tremendamente complejos de excepcionalmente ya porque normalmente encontrar cómo solucionamos el conflicto es muy muy, es muy difícil ¿Ya? y habitualmente son este tipo de conflictos los que en general tienden a perdurar en el tiempo porque no son fáciles de poder resolver ¿Ya? y también ver, eh, hay una serie de sesgos conductuales que también que de alguna forma perpetúan estas creencias por ejemplo está el sesgo de la confirmación ¿ya? ¿ya? a ver, es un hecho de la causa si yo te, te, por ejemplo ver, si quieres preguntar a quiénes son están a favor en contra la aborto ya y yo les presento una serie de argumentos ¿ah, eh, vinculados al tema del aborto y luego les pregunto a la gente que está a favor y que está en contra el aborto si los argumentos que yo les di a ¿ah, confirmaron ¿ah, o de alguna forma contradijeron su convicción previo? ¿ya? Ver, hay estudios que se han hecho en esta temática y que se representa a grupos que están a favor del aborto y grupos que están en contra del aborto un mismo grupo de argumentos y ambos grupos dicen mira, ¿sabes que esta, eh, de alguna forma la misma información que ustedes me entregó de alguna forma reforzaron mis creencias ¿ya? ¿por qué? porque también uno tiende eh, en forma selectiva ¿verdad? por este século de la confirmación a darle mayor valor a aquella información que de alguna forma confirma mis creencias previas Versus aquella información que la contradice. ¿Ya? Y es por esa razón también que cuando le plantearon en una discusión, siempre la persona va terminando dando mucho más peso a aquella información que eh, confirma las ideas que ya esta persona tiene. ¿Ya? Entonces vamos a, vamos a ver que el tipo de conflicto que es más complejo abordar ah, es el conflicto que ah, de carácter valórico. A ver, en, eh, si yo les pregunto en la prueba, pueden hay ciertos conflictos que pueden tener. ¿ah? Eh, elementos de eh o elementos también eh base. me tenía en me, memoria. Ah, el ruido me tenía un poco estato ya. ¿ah? Eh, puede traer elementos valorico o también de, de objetivos de interés, ¿ya? pero cuando yo les pregunto la prueba y les voy a dar a elegir justamente que ustedes tienen que optar por uno solo de estas categorías por lo tanto ustedes tienen que si están frente a la duda ¿ya? lo que tienen que hacer es elegir aquel, aquel tipo o aquella característica que sea más predominante dentro de un conflicto ¿ya? ahora yo voy a tratar de colocarles en la prueba naturalmente hechos que naturalmente no den mucho lugar a interpretación ¿ya? Que, creo que un conflicto podría tener los tres podría ambientalmente, sí. podría eventualmente. Pero en ese caso lo que ustedes tienen es que elegir cuál es el elemento que predomina. Porque por ejemplo, el conflicto del tema del aborto, tiene un conflicto ah, dependiendo cómo eso lo presente, podría ser un conflicto ontológico, podría ser también un conflicto de ah, eh, normativo. Si yo le digo por ejemplo, el presente, a ver, de acuerdo a la norma constitucional chilena, ah, eh, ¿se avala el aborto ah, de libre o no? ese directamente podría ser un conflicto de, de, de juicio de opinión ahora si yo les digo el, el aborto digamos el del derecho externo debiera permitir ah, el aborto podríamos estar frente a la controversia más bien valórica pero si yo les pido a ustedes eh, si la ley chilena avala el aborto libre una determinada norma eso podría ser un conflicto de orden normativo ya Porque lo que tenemos que indicar es determinar si esa norma justamente ampara o no una determinada situación práctica ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? Profesor, ¿las sí las discusiones destinarias pasarían a ser conflictos de Sí, yo diría que son un conflicto de juicio. Podríamos... Ah, Es que, ver, en ese caso particular yo te diría es que a ver, en, en, en materia de de, de de las ciencias sociales el método experimental tradicionalmente ha sido un método que no se aplica ¿ya? porque ver, para que se puedan dar también tiene que eh, para que se pueda aplicar el método experimental tienen que cumplirse dos condiciones básicas siempre en general el método científico tradicional las condiciones de control y replicabilidad o sea, que el control que todas las variables de un determinado experimento estén estén se puedan eh, estar se puedan que no puedan variar de ca, de caso en caso. Y la replicabilidad implica que ese mismo hecho se puede se puede repetir, digamos, ¿ah? eh, se puede también repetir ¿ah? eh, de forma sucesiva, ¿ya? Por ejemplo, el el el, el agua, ¿ah? es un hecho también que perfectamente cumple ese le carácter. Pero replicar, por ejemplo, la, la conducta humana, a, a, a, habitualmente a, eh, para las ciencias sociales también el método experimental tradicionalmente no lo han aplicado. Ver, en el último tiempo también en, se ha aplicado, por el campo económico se ha aplicado el método experimental. ¿Ya? Ahora, el valor predictivo de un experimento en, en, en, pues, en el área económica, en el área de la sociología, también tiene un valor predictivo mucho más reducido que en el área, no sé de las matemáticas o la física ¿ya? Eh, pero ahí, claro es que en una discusión tercera sería difícilmente aplicar para poder resolverlo en un método experimental tradicional pero ahí ciertamente creo yo que tiene un carácter más bien de eh, un conflicto de juicio de ¿ya? a ver, otra categoría de conflicto que también tenemos que distinguir es la que distingue entre los conflictos que son funcionales de que son disfuncionales ¿ya? y aquí para poder evaluar si el conflicto es funcional o disfuncional lo que tenemos que conocer es el resultado que se ha generado una vez que el conflicto ya ha sido eh, abordado ¿ya? o sea, yo no puedo determinar ex antes sin conocer cuál fue el resultado del conflicto si este fue funcional o disfuncional ¿ya? ¿ya? cuando hablamos de un conflicto porque a ver, tradicionalmente cuando yo me son la palabra conflicto, ustedes lo asocian algo positivo o algo negativo no, no, no, no. negativo, ¿cierto? ¿Ah? si ustedes van a oriente se a encontrar que no necesariamente el conflicto tiene siempre una, una, una condición negativa de hecho piensen ustedes también ¿cómo ha sido factible la evolución del, del, del, del, del, del ser humano durante toda nuestra historia? ha sido justamente gracias a situaciones de conflicto si todo hubiera sido armónico y no hubiera habido conflicto podríamos haber, el, el, el ser humano podría llegar al estado actual de evolución probablemente no ya por lo tanto, hay cierto nivel de conflictividad es algo que es sano y es deseable ya a ver, se menciona justamente ah, en, el, en un estudio que hicieron los sociólogos respecto a la forma en que eh, también interactuaban los equipos de la presidencia en los Estados Unidos, ¿ya? para determinar si un gobierno era más eficiente que otro. Y se logró establecer, exactamente a través de este estudio, que en aquellos gobiernos de los cuales el equipo de presidencia, ya había ciertas pugnas ¿verdad? al interior del equipo de presidencia, eran gobiernos que eran más eficientes. ¿Por qué? porque bueno cuando hay mucha armonía no tiende a haber competencia ya en cambio justamente cuando hay eh, entre comía ciertos bandos dentro del equipo presidencial estoy hablando en la poder ejecutivo norteamericano eh, por y que pu justamente por captar la preferencia del presidente ya y en general tiende a reducirse a ascender a por su resultado más eficiente porque lo que hacía la competencia la competencia ciertamente que estos equipos se esforzaran para poder captar la preferencia del presidente y eso general terminaba produciendo a eh, eh, un, una administración más eficiente ¿Ya? si ustedes ven cierto nivel de conflicto es bueno en general ¿Ya? Ver, un conflicto por lo tanto va a ser funcional en aquellos que son de intensidad moderada y como resultado del conflicto se ha producido una mejora del estado de la relación de las partes. Les coloco el siguiente ejemplo, eh, si yo digo por ejemplo que se produce ah, eh, un eh, accidente laboral, ya y luego de ese accidente laboral se genera un conflicto entre el empleador y el ya que también tiene como resultado que se mejoran las, las normas de seguridad de la empresa. ¿Ya? Bueno, ese conflicto tendría como resultado sería de carácter funcional. ¿Ya? Ahora ahora bien, un conflicto laboral también podría tener un carácter disfuncional. Si efectivamente sea a ver, tenemos una, una negociación colectiva muy sangrienta, en la cual la parte empleadora ah, es, se produce una tremenda batabola, ah, eh, luego la, durante la negociación colectiva, una mocha entre entre la, la, la parte empresarial y los trabajadores que termina justamente con la relación muy deteriorada, ahí tendríamos que salir un conflicto de carácter disfuncional ¿por qué? porque ese conflicto ya ha sido de una intensidad más más grave y ha terminado justamente produciendo como resultado ¿ya? un deterioro de la relación entre las partes ¿Ya? y en ese caso obviamente que ese conflicto disfuncional tiene una connotación negativa Pero, ojo, reitero, no todo conflicto tiene ese carácter. Hay ciertos conflictos que son justamente funcionales a la mejora de una relación. Y que muchas veces también, para que se genere a una, una evolución dentro de una, de una determinada o un cambio, se requiere también que se produzca un conflicto. ¿Ya? Vean ustedes lo que ocurrió luego la Revolución Francesa, que fue un conflicto que probablemente tuvo ¿a? inicialmente un carácter disfuncional pero gracias a eso tenemos ahora a, eh, un sistema de democracia y también a eso también le debemos también que tenemos un sistema económico de mercado que con todos los problemas que tiene el sistema mercado yo creo que ha, ha permitido que el ser humano evolucione hasta el estado que tenemos en la, en la actualidad ¿ya? ¿estamos claros hasta acá? ¿si? ¿Sí? avancemos ¿cuáles son las causas de los, de los conflictos? A ver, dentro de las causas, los conflictos pueden provocarse por una serie de, de, de elementos. Y lo podemos agrupar también en estas categorías que vamos a ver a continuación. A ver, una, primera, una un primer grupo o una primera categoría pueden ser problemas personales, ¿verdad? que son los denominados problemas de carácter personal. ¿verdad? A ver, aquí se puede generar un conflicto, por ejemplo, por una contradicción de los valores que que tengan un determinado grupo con otro ya o también que nos encontremos también que la percepción de un hecho sea distinta y que nos haga también entrar en una situación de conflicto ya si yo sido raramente por ejemplo que su compañera para mí representa a eh, una estación de peligro para poder mantener mi situación de poder aquí en la universidad probablemente yo voy a tener un conflicto con ella. ¿Ya? Si es que yo percibo que ella, ella es una amenaza para mí, ¿ya? No es cuestión de ninguna otra, Lo mismo también las emociones también. Las emociones también son causantes de eh conflictos bastante complejos, ¿ya? De la familia, pues. El, el elemento motivo ¿verdad? es fundamental para el conflicto familiar. ¿Ya? Y lo que yo siempre recomiendo siempre coloquen la pelota a tener que primero hay que aislar ese aspecto motivo para volver entrar a la razón. Si tiene madre de familia, deca una parte luego de, de una separación tan bastante traumática, usted pretenden eh, iniciar una versión, por ejemplo, un acuerdo a contexto suficiente, ¿verdad? Inmediatamente después de producir la separación traumática, le garantizo que eso va a terminar en un eh, fracaso. ¿Ya? Por lo tanto, que muchas veces también eso implica, yo las negociaciones también, es como hacer una asado al Uno tiene que tomarse un, el su tiempo. Y dejar que, por ejemplo, sus elementos emotivos decanten. Y no se de ahí entrará a abordar el conflicto. Si el conflicto que es de orden valorico, ya la cosa la tenemos harto más complicada. Porque, como yo lo veía anteriormente, va, va a ser complejo llegar a un acuerdo una segunda categoría también son causas que pueden generar conflictos son problemas de comunicación ya y aquí tenemos todo lo que son los malos entendidos ¿Ya? oye, eh, aquí en el pasado uno dice una cosa ¿ah? y dice que la persona se lo toma la mala sobre todo ahora por esto que tenemos con este lenguaje impulsivo hay. ¿Ya? hay muchas veces también se generan malos entendidos oye, usted profesor ha ¿ah? utilizó una expresión que es con lenguaje a, eh, de alguna forma sexista. Que puede ser algo, pues también, tal vez está debido. Uno puede decir, ¿ya? Una frase que eventualmente principal en la uno luego me sigue, ¿ya? Ahí eh, y siempre hay un despatau y tú quieres retro, de muchos casos, siempre, yo también sé lo mismo, viejo. ¿Ya? Y ahí perfectamente se puede producir un problema también de conflicto de comunicación. Y vamos a ver ustedes más adelante que esto es una de las grandes causas de conflicto Cuando la comunicación no se desarrolla en forma adecuada, es un tema que vamos a aprender también a comunicarnos adecuadamente cuando negociamos. Y finalmente veremos también lo que puede generar conflictos sobre denominados problemas estructurales. ¿Ya? Aquí tenemos por ejemplo que, haga ver, Eh, un, el clima un clima de, desértico podrá generar eh, conflictos ¿no? Sí. por ejemplo tengo un contrato donde tengo que entregar, no sé, por ejemplo eh, una cosecha ¿Ya? y el clima desértico me secó la cosecha y ya no puedo entregarlo ya, pues tengo un grado, si tiene, tenemos un recurso hídrico escaso ¿ya? Ver, eh, probablemente si yo vamos a hablar de, eh, de problemas de, de derechos de agua, en, en Aysén yo le garantizo que en Aysén nadie está ahí con los derechos de con muy poco, o tiene un problema, una relevancia muy, muy más secundaria por lo que quizás con los derechos de las hidroeléctricas podría ser pero en general conflictos entre particulares por agua el agua está donde mete, donde, donde, donde usted vaya va a tener sin embargo, a ver, aquí en, en, la, en la zona de San Pedro de Atacama el tema del agua puede ser una puede causar tremendo conflicto de la zona porque creo que es un bien estructuralmente escaso ¿Ya? que es también un tema de también problemas de eh, la regulación legal también de una determinada materia también puede cuando una una materia está mal regulada junto a legal también lejos de otra vez de poder solucionar un problema lo puede implementar ¿Laguna legal también? ¿Ah? ¿Laguna la, legal también? Efectivamente usted tiene ahí un ejemplo si una medida no está regulada, es, potencialmente también eh, eh, genera un conflicto. ya O una mala, por ejemplo, más tema de incentivos. Si por ejemplo, a ah, pensemos en, en el delito de manejar la estatoría. ¿Tupis una probabilidad, digamos, de pagar uno cada vez maneja el curado, pagar de pagar lucas? Andaríamos todos curados y andaríamos todos así, y a hacer un parco de lucas y fue tan sencillo ya tú vas a ir, tenés 5 lucas tengo cinco veces más cuando has curado va, y me tendrán que dejar ir andaré tú, todo el mundo andaría borracho manejando o sea, también vamos a ver estos problemas estructurales o destornos pueden también ser generador de conflictos y por último ya con esto vamos a ir terminando las actitudes que uno pueda asumir frente al conflicto son básicamente 3 una es la, la apertura, la actitud de la apertura. O sea, las partes están abiertas y dispuestas a poder enfrentar el conflicto. ¿Qué sería la actitud ideálgica de las personas deberían adoptar frente a una situación de conflicto? La segunda es el, el antagonismo. O sea, asumir justamente que eres eres tú o pues soy yo. ¿ya? Y ver la lógica de amigo enemigo. ¿ya? Que es la lógica con la cual mucha gente también afronta los conflictos. Ustedes lo van a ver cuando vayan a tribunales más adelante, se van a que muchos colegas también cuando tramitan un pleito ¿verdad? asumen esta lógica a mí por el mío, ¿bien? Me he tocado que un colega, por ejemplo, yo tengo una cauda y yo represento no a cliente, y ese colega deja de saludarme, me deja me deja saludar por el hecho que yo defendía la parte contraria, ¿ya? Siento que esta cuestión es pega, si mí, por visitar a un cliente y si una demanda por ejemplo, tengo que sacar con la contumelia a otra parte no lo hago sea, eh, que sea ser pesado, es parte del trabajo ¿Ya? yo tener que explotar todas las debilidades de la mamá yo no me puedo tomar a, a la persona justamente, a, eh, por ejemplo, en el divorcio eh, estamos hablando, discutiendo la custodia, el eh, cuidado personal no menor. En demanda, de menor y alguien me retaba justamente sacar todo el trabajos sucios de un solo falta la Porseputarse esta actitud contribuye justamente a poder pacificar los conflictos. Y la tercera quedó en la batalla, o sea, esto de la, la actitud de esto, o sea, tratar de esconder la, la cabeza bajo la tierra para poder un día. Hay un presidente exactamente que dice que hay dos tipos de conflicto, Los que no tienen solución, ¿verdad? Que se los que lo que será la A ver, eso es una yo creo una afirmación que está profundamente errada. ¿Ya? Los problemas, lamentablemente, no arragan la zona. ¿Ya? Si yo no les dejo los de evitar el conflicto, a, lo único que va a generar es que en la gran mayoría de los casos se va a producir un efecto de escalamiento del conflicto. ¿Ya? Y acá creo que llegamos al término de esta... De esta eh, ya. A partir de acá parten las, las cápsulas de, eh, de la materia. Por lo tanto, la clase ya... Vamos a tener clase el día 22. ¿Ya? Ahí vamos a partir, yo voy a partir revisando justamente las dudas que puedan tener de las cápsulas. ¿Ya? Y recuerden que ahí ya tienen que haberse estudiado la cápsula 1 y 2. ¿Ya? ¿Estamos claros alguna duda o consulta? No. Con esto justamente terminamos, pues ya son 6 para las 10. Ya vamos a terminar hoy un poquito antes. pero cumplimos la meta que tenemos programada para el día